Así que la tenemos en comunicación a la Directora General de Educación, Marcela Stroud. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días, te saluda Sofía y Nico de Radio Encuentro, Viedma. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía, Nicolás. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, gracias a vos. Eh, la verdad que la idea es poder traer esta preocupación no que, que tienen eh, madres, padres, comunidad en general también, ¿no? porque me parece que cuando se viven situaciones de violencia en una semana que realmente ha sido tema nacional, incluso también, bueno, eh, está bueno traer no al debate un poco y contar lo que se realiza en, en las escuelas. En un principio preguntarte bueno si estabas al tanto de esta situación de, de, bueno, de algunas peleas y demás que viven los estudiantes en las afueras de las escuelas. Bien, en principio esto que ustedes comentan, que bueno, si bien está en, en, en foco todo a partir de lo sucedido en, en San Café hace unos días, eh, nosotros estamos eh, sumamente comprometidos con el tema convivencia, pensando sobre todo en la cotidianeidad que nos atraviesa y la situación actual, ¿no?, que, que donde se manifiestan hechos o situaciones de violencia en el ámbito social y que inminentemente atraviesa esto la escuela, es decir, el ámbito educativo. Eh, particularmente para, para nosotros como Ministerio de Educación el tema de convivencia escolar es una dimensión prioritaria de, de, de, de política y de pedagógico eh, en el sistema educativo. Se trata de poder abordar y trabajar en... Y siempre pensando desde la perspectiva de derechos, pero también desde eh, en la prevención, ¿no? En el caso particular que al que te referís de, de Viedma, nosotros nos eh, ponemos en conocimiento el día lunes por la tarde, pasado el mediodía, cuando ya había terminado el, el turno primario, es decir, eh, el turno de la mañana, perdón, sí. a, este, a lo cual... Eh, sí se tomó intervención con la supervisión en primera instancia y la directora, eh, y ahí comenta que esta situación en realidad no era eh, de la, dentro de la institución, sino que surge a partir de, de un entredicho una discusión de los chicos el día viernes anterior. Después, durante el transcurso del fin de semana, eh, a través de las redes sociales, hay un ida y vuelta de mensaje y este, aparentes amenazas, que de hecho no están en las redes ahora, por eso tampoco se puede contratar porque han sido eliminadas, pero por lo pronto una de las mamas da la alerta a, a la directora de la escuela y tras esta situación es donde a modo de prevención, es decir, a, a modo preventivo, la institución educativa alerta al 911 por cualquier eventualidad. La particularidad es que este hecho preventivo fue a fin de comunicar esta situación, poder pensar en un acompañamiento de ese día porque había habido amenazas de, de, de pelea o, o de encuentro fuera del establecimiento. De todos modos, eh, el estudiante, uno de los estudiantes no lo asistió, con el otro se intervino ese mismo día. este y, y, y llega el dispositivo policial, pero eh, en el marco de la prevención, no porque hubieran armas en la escuela ese día o porque hubiese ocurrido algo, ¿no? Uh -huh. eh, así que eso por ahí para, para llevar tranquilidad, de todos modos, y, y de manera inmediata, eh, en el día de ayer, ya eh, se hizo la, la reunión correspondiente con el equipo supervisivo, donde están los técnicos profesionales que acompañan, con la directora de la institución y la dirección de educación secundaria para empezar a abordar esta tarea a modo de trabajo desde lo que es la convivencia, ¿no? De cómo eh, promocionar y reforzar los acuerdos escolares de convivencia, de cómo trabajarlo hacia el interior de la escuela, la comunicación con las familias que también, como en esta situación, creo que fue vital o, o, o sumamente importante ...esto de la alerta de la familia... ...para poder también acompañar a la prevención. Bien, eh, con respecto al, al chico que había faltado ese día... ...se trabajó en el momento... ...se está trabajando con él también... Eh, ...entiendo que por miedo había faltado. Claro, ese día su familia decidió que no asistiera... ...por eso mismo, ya en el día de ayer... Eh, ...se empezó a trabajar con todo el equipo correspondiente... ...desde el ministerio desde la supervisión, acompañando a, a, a los directivos y docentes para poder fortalecer esta tarea y obviamente poder eh, mediar en esta situación como en cualquier otra que, que también puede llegar a, a suceder, ¿no? De esto que tiene que ver con la convivencia, con el respeto, con el uso responsable incluso de las redes, porque eh, estas cuestiones que, que están muy en boga, que después terminan siendo... Este, situaciones que mu hasta las que marcha atrás entonces hay que dar eso y una de las maneras es trabajar con los equipos de, de gestión trabajar con los equipos este, de, de los equipos técnicos que acompañan para poder eh, construir acuerdos fortalecer vínculos y poder trabajar incluso eh, en esta comunicación entre escuelas y familias también ¿no? porque entendemos que es ...una corresponsabilidad... ...el trabajo de la convivencia. Bueno, realmente ahí me quería detener... ...y era lo que nombraba al principio, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que se brindan... ...dentro de las escuelas? Eh, ¿Participan los chicos? ¿Participan las familias? ¿Hay un espacio determinado para cada uno? Eh, y bueno, y un poco también... ...cuál es la, la respuesta que ven por parte... ...de los chicos, ¿no? ...ante estos espacios. Eh, bueno, como te decía al, al comienzo... Uh -huh. ...este... ...para nosotros como, como Ministerio de Educación es la convivencia una línea, una dimensión prioritaria dentro de la política pedagógica. En este sentido, se trabaja todos los años, desde hace un tiempo y esta parte, eh, incluso poniendo fechas específicas en nuestro calendario escolar sobre, por ejemplo, la, la elaboración o la revisión de los acuerdos escolares de convivencia de todas las escuelas, de los distintos niveles educativos, Eh, donde se construyen como una herramienta democrática, es decir, cómo debemos actuar, qué cosas o qué marco es lo que institucionalmente entendemos para, el, para poder convivir dentro de la institución. Eso se hace eh, con estudiantes, docentes, personal no docente, y también con familias. Eso está establecido por un calendario escolar. Por otra parte, también hay asambleas áulicas ¿Qué quiere decir esto? En primaria, sobre todo, se estuvo trabajando hasta el año pasado y este año también se incorporaron las escuelas técnicas eh, que no tenían ese espacio para poder pensar en esas asambleas para debatir problemas y buscar soluciones colaborativas. Es decir, empezar a pensar los problemas y poder trabajarlos en conjunto para fortalecer el vínculo. Y además, otra de las cuestiones importantes que también se trabajan Son las escuelas de las jornadas más familias, también establecidas por calendario escolar, donde se encuentran las familias en la escuela y abordan temáticas como la convivencia, como eh, el acompañamiento a las infancias y adolescencias, ¿no? En estos espacios de, de diálogo y de corresponsabilidad. Eso en lo que tiene que ver de la elaboración de la construcción de acuerdos y participación. Pero también sumado a esto... Eh, la actualidad nos, nos implica además a los y las docentes capacitarlos constantemente, fortalecer este, nuestra práctica y poder estar atentos a esta cuestión de la convivencia escolar eh, para eso se dan desde el Ministerio de Educación espacios de formación docente, espacios de acompañamiento docente como te mencionaba, lo del equipo técnico que va a ir a acompañar esta situación, y asimismo hay otros dispositivos para abordar situaciones complejas que también acompañan en territorio, es decir, de, si bien dependen de la dirección de inclusión que está en el Ministerio de Educación, uh -huh. eh, están en territorio para acompañar estas situaciones complejas ante la prevención de determinadas situaciones, también que puedan acompañar todo lo que es la convivencia eh, y cuestiones que puedan surgir en la escuela, no sé, como el bullying, este consumo problemático, las distintas dificultades que, que se observan, ¿no? Y además la articulación con otros organismos. Eh, de hecho, estamos trabajando en, en una mesa de articulación eh, sistemática, con APASA, con este cenas Entonces, la idea es poder, entre todos, acompañar esta realidad que hoy nos atraviesa. Bien, perfecto. ¿Qué, qué mensaje le puede dejar a las familias, ya lo he hablado, con respecto a, a que las familias están preocupadas, que quizás su hijo le manifiesta algún tipo de inconveniente dentro del colegio? ¿Algo para recomendarles? solo que creo es esto, es, es que, digo, más que yo, en realidad es como nuestra... Nuestra línea prioritaria, esta que le decía, es pensar en que esto se plantea como una responsabilidad compartida entre escuela, familia, estudiante y otros organismos del Estado, ¿no? Desde ese lugar, el lugar de la familia es eh, la alerta. Cuando estamos en esta situación y no puede ser optado o no ha sido advertido desde la desde la escuela que la familia tenga el patio de comunicación, que se acerque, que comunique a la escuela... Como asimismo también nosotros para los equipos de gestión directiva y a los docentes insistimos en esto en que no hay que naturalizar ninguna situación en todo hay que eh, eh, trabajar desde la prevención el cuidado y promover sobre todo los eh, la, la perspectiva de derechos de los y los estudiantes ¿no? eh, bien marcela muchísimas gracias bueno bueno gracias a ustedes Listo, Hasta Marcela luego. Estrada, entonces la Directora General de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. Sí, teníamos ganas de charlar un poco sobre eh, cómo se trabaja, cómo se abordan ¿no? desde las escuelas.